El pez dorado Hace muchísimo tiempo, en el centro de Egipto, había un gran palacio Todos sufrían porque su rey había perdido la visión debido a una enfermedad Muchos médicos intentaron devolverle la visión, pero en vano Todo el reino rezaba incansablemente Unos días más tarde, un barco atracó en el muelle ...y desembarcó el doctor Wazir. Les dijo a los lugareños que era el médico personal de un gran rey al otro lado del mar... ...y estaba deseando echar un vistazo a la salud del rey de Egipto. ¡Ah! Oh, la enfermedad es mala, pero no es un caso perdido. Es difícil, pero no imposible. Puedo devolverle la visión, pero necesitaría un ungüento muy especial... Te daré lo que necesites para hacer ese ungüento. Pero tienes que salvar a mi padre. El ungüento que necesito tiene que hacerse con las lágrimas del pez dorado. Ese pez se encuentra en el gran mar. Permaneceré aquí cien días. Si consigues traerme ese pez en este tiempo, puedo hacer el ungüento para tu padre. Pero si no encuentras ese pez al centésimo día... ...entonces tendré que partir. El príncipe partió inmediatamente con sus hombres. El gran mar estaba a miles de kilómetros del palacio. El príncipe y sus hombres levantaron todas las piedras... ...para encontrar al pez dorado. Pasaban los meses, pero no encontraban el pez por ningún lado... Así, al centésimo día. Solo queda una hora para terminar el último día. Aunque encuentre el pez. Cuando llegue a palacio, el Dr. Wasir ya se habrá ido. Ah, oh, Pero no debo abandonar. ¡Puedo sumergirme en el agua por última vez! Y así hizo. Y esta vez... El destino quiso que encontrara el pez dorado Sacó el pez del agua Y lo puso en un cuenco Pero cuando estaba a punto de llamar a sus hombres Y subir al barco para regresar Miró al pez Y fue incapaz de moverse El pez lo miraba con unos ojos tan piadosos Aunque el doctor Guasir se haya ido Matarán a este pez ...e intentarán hacer con él toda clase de experimentos. ¡Ay! No puedo hacerlo. ¡Aceptaré el castigo que merezco! Pero si he aprendido algo de mis padres... ...es no hacer daño a un inocente. Devolvió el pez al agua... ...y regresó a su palacio. Consciente de que su generosidad no sería bien recibida... ¡Has dejado escapar al pez! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Enviadlo a las mazmorras! Todos sabían que si enviaban a alguien a las mazmorras en ese reino esa persona nunca sería liberada ni volvería de allí pero el príncipe aceptó su castigo en silencio y se fue Esa noche la reina entró a Hurtadillas donde tenían encerrado al príncipe ¡Oh, hijo mío! Tu padre está enfadado en este momento Sé que en cuanto se calme se arrepentirá de sus acciones Tienes que abandonar este reino ahora mismo Ya lo he preparado todo Pero madre... Sé que estoy desafiando las órdenes de tu padre Pero este reino solo te tiene a ti Tengo que protegerte El príncipe fue llevado por un pasadizo secreto que acababa en un río Un bote lo estaba esperando allí Se despidió muy triste de su madre y empezó su viaje. Tras navegar toda la noche, se detuvo en un puerto a descansar. Cuando caminaba a un puesto a comprar fruta, se le acercó un joven árabe. «Señor, ¿sois nuevo aquí?» «¿Por qué? Sí, ¿quién eres tú?» «Soy un pobre que busca trabajo. ¿Necesitáis un criado?» Podría necesitar a alguien para navegar, pero ¿cómo te puedo pagar? Podéis pagarme lo que queráis al final del año, señor. El príncipe estaba contento de haber encontrado a alguien con quien compartir ese largo e interminable viaje. Compró lo esencial y empezó su viaje con la compañía de su árabe. Navegaron juntos semanas antes de llegar a un puerto. Parecía un pequeño reino Debemos detenernos aquí, señor Hemos venido lejos de vuestro reino Y no podremos seguir navegando el resto de nuestras vidas Tenemos que establecernos en algún lugar Para que vuestro reino pueda encontraros cuando os necesite <risa> ¿Pareces tan seguro? ¿Por qué crees que vendrán a buscarme? Oh, solo es un presentimiento El príncipe y el joven árabe desembarcaron en el puerto y empezaron a explorar el reino. Era un lugar precioso. Encontraron una posada donde descansar e iniciaron una conversación con el posadero. El posadero les contó que el rey quería casar a su preciosa hija. Continuó hablándoles de su generosidad y bondad. El árabe se dio cuenta de que su príncipe ya estaba enamorado de esta belleza sin nombre ¡Oh, señor! ¡Debéis ir a ver a la princesa! ¡No, no, no! no ¡Debería! no ¡Ella está! ¡Oh, por favor! Estoy seguro de que mi señor también quiere casarse Señor, debéis ir ¡Ah, tienes razón! Iré mañana mismo Oh. Al día siguiente, según lo planeado El príncipe entró en el palacio real con seguridad Caminó con elegancia por la alfombra roja Y se inclinó ante el rey Majestad Estoy aquí para pedir la mano de vuestra hija en matrimonio ¿Seguro? De acuerdo Encargaré los preparativos de la boda Sí, pero... Majestad ¿No queréis saber quién soy? Oh, ¡No importa! ¡No vivirás más allá de la decimosegunda hora del matrimonio! ¿Lo sabes, verdad? Eh, eh, eh, ¡No, Majestad! ¡No me ha sido proporcionada esa información tan crucial! ¿Podríais informarme, por favor? Bueno, verás. Mi hija se ha casado con 192 hombres hasta ahora. Ninguno ha conseguido sobrevivir más allá de la decimosegunda hora de su matrimonio Puedes tomarte un tiempo para reconsiderar tu proposición, si quieres El príncipe lo pensó un momento y sin dudarlo prometió regresar al día siguiente a la ceremonia nupcial De regreso en la posada ¡Oh! ¡Seguro que estáis loco. Amigo mío, está claro que la princesa tiene algún problema. Probablemente está poseída. Debo ayudarla. Sabía que no cambiaría de opinión, señor. Nos enfrentaremos al poseedor juntos. Los preparativos de la boda eran únicos. Por un lado, el palacio estaba siendo decorado ostentosamente. Y por otro lado, en el jardín estaban cavando la tumba del príncipe. Todos estaban seguros de que este extranjero iba a ser el número 193 en perder su vida. Tras el matrimonio, llegó la decimosegunda hora. El príncipe estaba sentado frente a su esposa en una gran silla. La princesa no sabía que el árabe estaba en la misma habitación, escondido en el armario. Esperando a saltar para proteger a su príncipe El reloj hizo un ruido estruendoso Era la hora Lentamente una larga serpiente brillante Salió de la larga manga de la princesa Aunque el príncipe estaba preparado para atacar Sucedió algo inesperado De repente sonó una música en el aire El príncipe podía ver la serpiente a unos centímetros Pero la princesa y el príncipe estaban paralizados y no podían hacer nada. Era la música. Hipnotizaba al que la oía. Pero por algún motivo el joven árabe no fue hipnotizado. Saltó del armario y agarró la serpiente por el cuello. La música de repente se detuvo y la princesa y el príncipe salieron de su estado de hipnotismo. El árabe rápidamente metió la serpiente en una gran botella de madera y la cerró. Un momento. ¿Cómo no te ha aceptado la música? <ríe> no importa mi príncipe. Lo que importa es que estáis a salvo. La maldición de la princesa había desaparecido. El príncipe y la princesa se abrazaron y lloraron por haberse encontrado. Si eso no fuera suficiente, unos días después llegó un mensajero al reino Preguntó por el príncipe y le dio la buena noticia ¡Mi príncipe! ¡Vuestro padre ha recuperado la visión! La reina le ha informado de vuestra partida y desea que regreséis con la princesa Se hicieron los preparativos inmediatamente. Felizmente, la princesa, el príncipe y su acompañante árabe se despidieron del rey. A su regreso, Egipto estaba eufórico. Las celebraciones duraron días. Pero poco después llegó la hora de la partida del árabe. ¿Pero por qué? Puedes quedarte aquí. Nunca te he considerado mi criado. Eres mi amigo. Sois muy generoso, señor. Ese atributo me ha atraído a usted. No entiendo. Los peces tenemos muy buena memoria, señor. ¿Los peces? Sí. Yo soy el pez dorado que salvasteis una vez. Y ahora que habéis regresado a vuestro reino, yo debo regresar al mío. Siempre seré vuestro amigo, mi príncipe. Siempre estaré a vuestro alrededor para protegeros Me has ayudado a encontrar mi hogar No puedo impedir que regreses al tuyo El príncipe abrazó a su amigo y lo vio partir Tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en la cara El príncipe iba con frecuencia a visitar a su amigo al gran mar Fue amigo del pez dorado durante toda su vida